Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor Otras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar las tuyas Que inolvidablemente vivirá El piano magnífico de Joshua Edelman y la voz preciosa Y la voz preciosa de Edith Salazar nos han dejado realmente tranquilos. Ya podemos emprender el camino de la mano de Jesús Mulleras de las críticas perritas. Y hemos cumplido esa necesidad que tenemos después de tantas cosas como hemos eh, tenido con hambre esta noche en el programa. Eh, a las 11 y casi 2 minutos vamos a emprender ese camino a, que nos lleva hacia no sabemos dónde, hacia donde Jesús nos lleve. Y esta noche creo que nos va a llevar a dar saltos. Una película que según parece, bueno, pues es eso, que tiene que ver con pegar saltos. ¿Qué? críticas perritas por el verdadero agente jesús mulleras Eh, Jumper Jumper es una película Es un blockbuster no Está ideado para Reventar taquillas Y bueno Su público objetivo Yo creo que son Las chonis Y los yoyas Que poblan Los centros comerciales Y que van ahí Pues A pasar el rato Un poco No no creo que necesite El paraguas Nunca se sabe Pero Dentro de este Comentario tan cruel Que acaba de hacer Creo que Jumper Tiene algo especial ¿No? que es sobre todo las, las ciudades ¿no? y los el planteamiento que tiene la película, ¿no? que hay determinadas personas que tienen la capacidad de un salto trasladarse a cualquier sitio que ellos deseen. Viven una vida con la que otros solo sueñan. Sin límites, sin fronteras. Entonces hay otros personajes que es como no es la iglesia que es, no le gusta nada a estas cosas que, que se salen de lo normal no y entonces pues deciden que la mejor forma es cargárselos entonces están los Jumper por un lado y por otro lado están pues bueno los amigos de Rassi, de Rasinger Z no huyas solo quiero hacerte unas preguntas creías que podría seguir así eternamente vivir así sin consecuencias el punto fuerte de la película son los efectos especiales y las escenas de acción, que bueno, que eso están muy, muy bien hechas. De hecho, además, han conseguido una cosa que no lo había hecho nadie, ¿no? Que permisos para rodar dentro del Coliseum en Roma, lo cual no se había hecho en la vida. Además, en el foso, que yo me quedaba con ganas de verlo, pues mira, ya lo he visto en esta película y <ríe> con lucha incluida. Bienvenido a guerra. Bienvenido a la guerra otro punto importantísimo no de esta película es Hayden kristen que es el protagonista que está para saltar un poco encima de él pues está estupendo y bueno que además encima demuestra pues que la credibilidad a, a su personaje porque realmente es un adolescente que está pues, bueno, intentando sobrellevar y adaptarse a, a, este, bueno, a estos poderes no que él tiene respirando a ¡Fácil como parece! El Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. Clarice, ¿estás ahí, Clarice? Mi dulce Clarice. Que estáis escuchando es una canción de Joy Division se llama Disorder Y si no recuerdo mal aunque estas horas de la noche no lo tengo muy claro creo que es la primera canción del álbum Unknown Pleasures Y veréis, eh, esta noche suena Joy Division aquí en el Callejón del Hambre por una razón eh, muy especial, porque por fin se va a editar el libro Touching from a Distance, de la vida de Ian Cortins y Joy Division, escrito por su mujer, Débora Cartes. Y para contarnos quién ha tenido la osadía de, de hacer algo algo así, no editar en España un libro como este, eh, tenemos a Marcos Collantes eh, de metropolitana Metropolitan Ediciones al otro lado del teléfono. Buenas noches Marcos. Hola, buenas noches. Marcos. Ahora sí, no quería salir. Eh, bueno, a ver, eh, ya cuando hablamos aquí de... Cuando hicimos el especial de más room pillow Hablamos de de bueno de esa idea, de esa iniciativa de Metropolitan Ediciones sí. eh, Pero bueno, os, la, os habéis lanzado ya de, de golpe, ¿no? Eh, sí, la verdad es que es algo que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer Pero bueno, la verdad es que nunca lo habíamos hecho entonces pues todo lleva su tiempo Y, uh -huh. y eh, como bien decías, pues... Eh, hemos publicado el libro de, sobre la vida de Ian Curtis de y sobre Nick Drake, que son las dos primeras referencias. Ajá. Y bueno, ¿cómo ha sido el proceso? Es decir, eh, ¿estos libros eh, tenían traducción ya? ¿Habéis tenido que encargar una traducción? ¿Os no, habéis no. encargado de la edición? ¿Cómo ha sido? No, claro, tienes que encargarte de la traducción, del, de, de absolutamente todos los pasos. Eh, sí. Estos libros no estaban publicados en España y bueno, la verdad es que en el caso del de Ian de Curtis... Eh, ha tenido una dificultad añadida porque, bueno, pues, eh, era una producción un tanto peculiar, porque eh, Débora escribió el libro en el año 95, pero desde uh -huh. una perspectiva estrictamente eh, personal y además es que pues, no es, digamos, una escritora profesional, entonces era como, bueno, Eso he querido preguntarte yo, sí. si el libro es una eh, biografía de su vida con Ian Curtis sí. eh, o es una biografía de su vida con Ian Curtis en el grupo, ¿eh? diferenciando los temas o no, o está todo mezclado. Eh, la verdad es que está todo absolutamente mezclado, aunque sí es verdad que eh, al contarlo desde, primera, desde, desde su visión, pues, pues eh, lo que más eh, traslada es pues, pues los problemas personales. En los que se habían envueltos ellos, digamos, como pareja. Ajá. O sea, que evidentemente, pues, estaban unidos a, pues, a la vida de, del grupo. O sea, que asistimos a un recorrido por los problemas personales de ellos como pareja, sí. de los problemas personales del propio Ian Curtis, que acabó como acabó, suicidándose, mm. y, y además, pues, eh, todo eso rodeado de lo que lleva el grupo, ¿no? Claro. Eh... Y, y, y pasa de ser un libro de cotidianos sentimentales, entre comillas. Sí. Mira, yo creo crees? que es un libro para, para, que, para la gente que le gusta la música. Ajá. Eh, te puede apasionar o no J.D. Vision, pero... Sí. Bueno, a mí sí me apasiona, ¿eh? Pero, pero a la gente que no le puede gustar igual porque porque habla de cosas que han sucedido en el mundo de la música. No habla Ajá. exclusivamente de que si esto se hace un concierto o no, sino Ajá. que habla sobre el momento de una ciudad como Manchester en... Bueno, pues, como empezó, digamos, el movimiento musical en esa ciudad, eh, las personalidades, eh, digamos, satélite de, que estaban alrededor de G-Division, que después han jugado papeles muy importantes. Muy importantes en la música después, claro. eso está clarísimo. Entonces, vamos. bueno, yo creo que es un libro interesante. Uh -huh. Pero evidentemente está escrito por una persona que, tal y como te decía, no, era, no es una escritora profesional. O sea, es como... Pues, eh, Alguien que ha formado parte de la vida de... de, de sí, de la vida de Joy Division, y, de un personaje ya. importante, y que es un personaje de culto. Exactamente. ¿eh? Completamente. Y ya. yo quería preguntarte también si en este este libro es en el que está basado la película Control. Sí, eh, la, sí, ¿no? sí la película la Control de, que se estrenó en Europa el año pasado. ¿Te refieres al resto de Europa? Sí. Porque aquí <risa> Pero, no se es ha estrenado, que yo sepa, vamos. No, Sorpréndeme. Eh, en, teoría, en teoría tienen los derechos... Eh, Eh, la misma gente que va, que va que está publicando pues la película de los Rolling Stones está de Martin Scorsese sí. o la de Amnotear pero la verdad es que yo no he hablado directamente con ellos y no sé qué planean con, con la película. En teoría ellos tienen los derechos y bueno, pues se publicará en cualquier momento. Pero bueno, y, no, pues eh, a ver si a ver si hay suerte porque últimamente tenemos mucha suerte con los documentales y con las películas que tienen que ver con grupos. Eh, esta misma semana pasada se estrenó el de, de el de Josh Tramer, eh, eh, hay un han hecho un documental sobre un grupo español, que eso ya es algo ¿sí? siniestro total, es ah, totalmente no, no lo he visto. Sí, sí, se llama eh, que parezca un accidente. Ah, okay. Y celebrar los 25 años del grupo, lo cual me parece, todo lo que sea filmografía sobre música, me parece algo asombroso que salga adelante, ¿no? Sí, a mí lo que me, o sea, la intención de, de publicar estos libros es esa. Entonces, o sea, simplemente no entendíamos cómo había cosas que no estaban publicadas y nos parece que, que es una bonita aventura el, el publicar eh, libros de, de artistas que... que sobre todo este tipo de artistas. me parecen interesantes y a no ¿Cómo? hay fácil acceso. Ajá, como el que vamos a hablar ahora. Antes solamente quiero hacerte un apunte. Mm. He leído que están haciendo un documental sobre Joy Division. Mm. ¿Eh? Sí, también. Y lo están haciendo ahora, se está realizando. ¿Eh? Sí, eh, no, no sé cuántos están haciendo porque, claro, a ver, hay, que, hay, hay una diferencia grande fuera de España. Eh... Pues la hay un boom con ellos impresionante sí. y aquí bueno pues más medido la cosa ¿sabes? Sí, pero que se ha abierto la veda sí. a partir del libro y la película control se ha abierto la veda sí. y de ahí van a salir muchas cosas mm. esperamos que tengamos la oportunidad de poder disfrutarlas aquí bueno yo voy a poner algo ahora que va a sonar aquí y habrá mucha gente que no sepa lo que es y, y seguramente mucha gente se quedará directamente colgada de lo que va a sonar pero así de claro lo voy a decir esto, esto que empieza Vamos a dejarlo un poquito. Ahora volvemos. came to say about things today. Didn't you had the to chew. Way to lose, see the risen man. Bueno, Marcos. Marcos. Estamos escuchando por ahí, ¿no? Claro. Eh, bueno, eso que suena, tú sabes exactamente lo que es, ¿no? Claro. Es Nick Drake, con una sí. canción que se llama riverman que es una maravilla, una absoluta maravilla, y que para mucha gente será completamente desconocida. <risa> Porque si Joy Division y Ian Curtis eh, ya son eh, un grupo nombrado por mucha gente y escuchado por poca, eh, mucha gente habrá oído New Order pero, y habrá oído hablar de Joy Division, pero no los habrá escuchado. Pues, si hablamos de Nick Drake, esto ya es mucho más mucho más de culto, mucho más exclusivo. ¿no? Pues, a ver, yo sinceramente sí. eh, me siento mucho más orgulloso de haber publicado el libro de Nick Drake. Uh -huh. eh, por algo tan simple como que para mí es, eh, entre comillas, uno de los grandes. Uh -huh. Y creo que el libro es un, un buen libro. Creo que, hombre, a ver, no es un libro de literatura, o sea, yo creo que, que he visto alguna crítica por ahí en el que decía, hombre, es que esta literatura, hombre, a ver, vamos a ver, lo ha escrito un periodista profesional reconocido con una trayectoria de... ¿Tré Bordán? De años y años y años y de 30 y 40 años, o sea, es un especialista en muchísimas materias uh -huh. eh, musicales en Inglaterra, o sea, quiero decir que ha sido director de la BBC, que, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que cada cosa tiene que, hay que ponerla en su sitio. O sea, estos no son libros de literatura al uso, digamos. No, para nada. Biografías. Evidentemente. Entonces, es la idea. En un personaje, en este caso, musical. Bueno, hay que situar un poquito a Nick Drake. Nick Drake es un músico que en los años 70 hizo tres discos. Solo. Nada más. Algunos de ellos con leyenda incluida. Como, por ejemplo, Pink Moon. Que se grabó eh, solamente en dos tomas de dos horas, a partir de la medianoche, de un día. Ya está, ¿no? O sea, eh, cosa más eh, de culto Más tremendamente exclusiva Difícil, ¿no? La ya, pero, y fíjate que, que Nick Drake mm, Terminó de grabar, llevó las cintas a, ¿Sí? En mano A la compañía de discos Las dejó allí y se fue, ¿Y se fue? Le, le costó 500 libras sí, y, sí, y además, eh, según tengo entendido Dijo, ya no tengo nada más que decir Yo eso no lo sé pero lo que dices es que Creo que que su música es increíblemente grande, o sea, pero, pero bueno, no sé, supongo que eh, aquí, pues, bueno, está destinada a ser algo de culto, aunque aunque es curioso porque la mayoría de la gente tiene la sensación de que es algo de culto, y lo sí. evidentemente no es, eh, no es reconocido, no. no son los del río, pero <risa> pero vamos, eh, yo estoy cansado de ver cómo en tiendas, tiendas de discos grandes sí. aquí en Madrid, esos eh, discos están destacados siempre en las zonas de serie media y reponen continuamente. Eso quiere decir que hay mucha gente que las compra. Sí, es muy curioso. Es, es, un, es un músico de los de larga duración que no vendió en su momento absolutamente nada. Pues mira, entre ¿Eh? los tres discos que publicó, ¿Sí? no llegó a vender ni 8.000 copias. O sea, que es una especie de Van Gogh de la música. Pues fíjate que eh, o sea, pasó, pasó de eso a hace un par de años vender eh, en un año como... El, Casi 300.000 discos 300.000 discos O sea, vender a lo mejor 2.000 de un disco pues, ¿Sí? digo, a, lo mismo, a lo mejor eh, a día de hoy Vende 300.000 Increíble. Increíble Bueno, eh, aquí no acaba el, el, La apuesta de Metropolitan Ediciones O sea, eh, ya no se anuncian Que hay próximos lanzamientos Uno de ellos me hace a mí muchísima ilusión Personalmente, porque habla del grupo Love Sí, ¿Mm? es, un, es un disco ¿Dibur? Un disco, Pero... ya, no es lógico el libro que, que publicó que escribió el el Bateria de los en la época de Silver Chains y de Capo, sabíamos del punto archivo uh -huh. del grupo y me parece un libro muy muy muy muy muy curioso porque muy enriquecedor en el sentido de que aporta muchísima información sobre lo que sucedía en en la zona, bueno, en California, Los Ángeles, etcétera, etcétera, ya no solo con el grupo, sino todos los grupos de la zona, personajes Conocidos que aparecen por el libro Pero que está escrito en, en ese momento está no, escrito... no, está escrito Hoy en día, pero refleja Todo ese momento de una forma Muy palpable ¿sabes? Uh -huh. Fantástico Bueno, pues eh, lo que vamos a hacer va a ser Poner la canción esta de Nick Drake tan bonita La vamos a dejar puesta porque es una maravilla Tenemos también otro otro lanzamiento que se eh, De Bella Sebastian Ya está un Rock Story que, bueno, pues el dúo belán sebastian es bastante más conocido, bastante más moderno. Eh, la última pregunta que te iba a hacer era... Eh, ¿Os vais a dedicar siempre a eh, gente como, como Nick Drake, como Ian Curtis, eh, como los Love, que de alguna forma también son un poco de culto, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Eh, ¿O vais a tirar verdad, un poco son... por el por el lado de velan sebastian que son bastante más conocidos? La verdad es que el libro de Belán-Sebastien de belán decidimos publicarlo porque está escrito con el grupo. Entonces, uh -huh. aportan una información que no es usual encontrar por ahí. Y, pues, no hay ninguna decisión tomada, simplemente, pues... Eh, libros que nos parecen que, parece que, que merecen la pena Bueno Marcos, eh, muchísimas gracias eh, por habernos atendido esta noche y la verdad es que esperamos que esa, esos dos títulos, que pueden ser cuatro lleguen a ser 200 o 300 y nos ayuden a, a conocer la música de otra manera Pues nada, gracias a ti Venga Marcos, buenas noches Venga, hasta, hasta luego Betty came by on her way Said she had a word to say About things today And fallen years Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose Way to lose But she believes Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the plan If it tells me all you know but the way has river flow an all-night show They said she prayed today, for the sky to blow away, or maybe stay, she wasn't sure. For when she thought of summer Just the pain I'll Stay for love Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the band If he tells me all he knows About the way this river flows I don't suppose Con del hambre, comemos de todo. Bueno, pues después de haber vivido la, la experiencia de conocer, seguro que mucha gente lo habrá hecho a Nick Drake esta noche, espero que estéis muy hambrientos de su música, porque hay muchas cosas por descubrir de él. Eh, bueno, tengo que deciros que por ahí sonaba el teléfono continuamente como que nos estaban llamando. Es que hay algunos que son están tan hambrientos de hacerle preguntas al predicador que no pueden parar de llamar. No, nada es así. Era Teddy que llamaba desde Alemania eh, para decirnos que esta noche no puede hacer sus crónicas en Múnich. Se nos ha escapado, pero no importa. Pondremos un relato suyo recordando esas eh, es, esos estupendos momentos vividos en el callejón. Eh, ya sabéis, si queréis algo para el callejón del hambre, llamáis al teléfono de onda Tapacelli, que es el 91 811 03 89, eh, para preguntar al predicador, para lo que os apetezca. Eh, por ejemplo, ¿queréis ser un polizón? ¿Queréis ser el polizón esta noche en el Callejón del Hambre? ¿Tenéis algo que contar? ¿Queréis enviarnos algo? ¿Una canción? Eh, ¿Un archivo? ¿Una queja? Un, no sé, un aleluya, lo que queráis. Ahí está el correo del Callejón, el elcallejondelhambre.gmail.com eh, Y claro, ha llegado el momento de que esa colaboración que hemos comenzado con Víctor Pulido, ese artista increíblemente bueno con esas esculturas, con esa expresividad que tienen tan tremenda, eh, pues vamos a presentaros al nuevo ser de seres y estares. Si entráis en el MySpace del Callejón, ya sabéis, el, el myspace.com barra el Callejón del Hambre, todo seguidito y todo juntito, veréis un slide en el que están todas las fotos de los seres y estares que van a desfilar durante estas semanas por el Callejón del Hambre. Y esta noche le toca a Pedro el Funcionario. Solo tenéis que pasar la imagen, esperar a que salga Pedro el Funcionario y con la cara, o yo diría más bien, que con el careto de semejante señor aquí delante vamos a empezar Seres y estares. Seres y estares Basado en la obra escultórica de Víctor Pulido para el callejón del hambre. Pedro el funcionario es translúcido, casi transparente. Se mimetiza entre el mobiliario de la oficina, de la tercera generación de la dinastía de los Pérez, padre de Pedrito, que ya está opositando. Antes de ir al trabajo Hace ya muchos Muchos años Una vida pasiva Y cronometrada El aire Se hace gelatina Al paso por una vida Tan aburrida just the chill you get Estás escuchando a Bombones y los tendrás mañana, mañana por la noche, en el Cultura Pop. Eh, ya sabes, ese festival, ese festival pequeño pero tremendo, en el cual, eh, bueno, pues eh, mañana tocarán gente como Smile, Fanta, Bombones y La Casa Azul. Quiero recordaros que es en el auditorio de Distrito de San Blas, del Parque El Paraíso. Es un auditorio techado eh, para todos aquellos que tengáis miedo de que con la que está cayendo eh, pues eh, la cosa se fastidie. Eh, es un auditorio techado y en el que va a haber montones de cosas, no solamente música, sino una celebración completa de lo que es la cultura pop. El ciclo de cine eh, de ciencia ficción, hay también la famosísima obra de teatro Rocky Horror Picture Show, que sabéis que es una proyección de una película sobre la cual los personajes mismos eh, interactúan con la gente, ¿no? También hay exposiciones de arte pop, hay un duelo de, de artistas, según lo he visto en su página web, que por supuesto es cultura pop.com. No solo eso, también hay trajes, eh, o sea, una, un desfile de modelos de los años 60 eh, y el sábado por la mañana hay una actuación de un grupo que es que hace la historia del rock para niños en un recorrido que va desde los años 40 hasta la actualidad. Y en todo en medio de todo eso, algo que yo no me voy a perder, una proyección de dibujos animados antiguos, entre los cuales están algún episodio de una serie que yo veía de pequeño, de Meteoro. Y este que va a sonar ahora, por supuesto, tocará mañana, La Casa Azul. Prefiero no. Cada alma necesita respirar. pueda Waka he visto presumiendo por comprar unas cuantas casas más sense con Life la verdad es que me confunde tu mercantilista incontinencia pero prefiero no hablar no, no, no, prefiero no molestar no, no, prefiero no reclamar no, no, prefiero no criticar todas las cosas sin No prefiero no murmurar no, no, prefiero no ser un tonto Resentido nunca más Ese tipo que presenta el matinal Se hace listo pero copia a los demás No tiene opinión de nada Y si convence es pura coincidencia Tertulianos que se prestan a opinar De las cosas que hacen todos los demás Y les ponen notas y les gritan Frases de autoconvencia Pero prefiero no hablar sin parar. No, no, no, prefiero no fastidiar. No, no, prefiero no murmurar. No, no, no ser un tonto resentido. Píldoras como esta, de energía tremendamente pop. Ya sabéis, este fin de semana en el Festival Cultura Pop en el Auditorio El Paraíso de San Blas. Mañana, ya sabéis, La Casa Azul y Bombones. El sábado, por la noche, tendremos a TV Personalities por primera vez en España y a un grupo que lleva toda la vida haciéndonos disfrutar la granja. Pero ahora, ahora es la hora, ese momento en el que llega el cable, de repente se conecta solo y nos salen... Las serenatas en Nueva York. Ya sabéis, ese blog de Fernando Navarro, serenatasdenuevayork.blog.com. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro. En el callejón del hambre. Chinatown y el feed Resulta que en Chinatown los chinos están que trinan, porque la ciudad de Nueva York no deja de conceder licencias para el rodaje de películas y series de televisión por las calles del barrio. Tanto se han enfadado, que una asociación formada por más de 150 comerciantes ha hecho llegar una queja por escrito a la oficina del cine, teatro y radiodifusión de Nueva York exigiendo el final de las concesiones, que han ascendido a más de 30 en el vecindario en el último año. Dicen los dueños de los comercios que pierden dinero porque les cortan las calles y la muchedumbre se agolpa en aceras más estrechas que no dan abasto. Hace unos días estuvimos paseando por la pequeña China y es cierto que llamaba la atención la cantidad de camiones que se encontraban aparcados por la zona. Sin embargo, y a pesar de las protestas, Chinatown seguía evocando a paisajes lejanos con su movimiento que no cesa y su rara mezcla de entornos ...siempre con asiáticos comprando pescado fresco... ...y turistas a la caza de la falsificación perfecta... ...ya sea un Rolex... ...un bolso de Gucci... ...o una colonia de Ralph Lauren. Es curiosa esta queja en la ciudad más cinematográfica del mundo... ...donde todos los días... ...se organizan tours que pasan por lugares filmados en películas. Desde que estoy aquí... ...no exagero si digo que he visto al menos... ...cuatro rodajes aparte de las cámaras de los canales de televisión con sus unidades móviles que me encuentro cada dos o tres días. Cualquiera puede recordar alguna cinta rodada en Nueva York y un buen cinéfilo seguro que se arranca a decir títulos y tiene para rato. Me viene a la memoria la entrevista que este pasado verano hicimos a Leticia Dolera en el programa de la radio para hablar de un café en cualquier esquina la actriz nos comentaba lo que significaba rodar por las calles de Manhattan y lo que le pareció más llamativo es la actitud de los neoyorquinos ni se inmutan con las cámaras ni sobresaltos, ni amontonamientos ni nada parecido aseguraba Leticia Dolera que los figurantes le salieron gratis nadie fastidió la película mirando a la cámara de hecho, en una ocasión el equipo se puso a grabar cuando el protagonista que por cierto, era un vendedor de perritos calientes que terminó por convertirse en actor no profesional de la película improvisó un largo diálogo con un par de personas de la calle, y quedó mucho mejor que si lo hubiesen ensayado. Así que si te lo han dicho ya, créetelo. Y si todavía no lo han hecho, también. Estar en Nueva York es sentirse dentro de una película, por mucho que se enfaden los chinos. Y qué mejor canción para hablar del barrio de Chinatown que esta maravilla compuesta por Jerry Goldsmith para la banda sonora de la película de Polanski. Este tema de amor que nos pone los pelos de punta. ...poesía... ...mira el sol... ...sobre las montañas... Eh, ...no veo nada... dan legañas... ...en el callejón del hambre... ...comemos de todo... ...esta noche llueve... ...hace frío... ...ten ganas de acurrucarse ¿verdad?... ...de esconderse en algún sitio... Pues ten cuidado con donde te escondas, porque a veces ocurren cosas un poquito fuertes. Por ejemplo, a Teddy le ha ocurrido esto, o por lo menos él nos lo contó. Es uno de esos relatos que cuando Teddy estaba aquí, antes de marcharse a las Alemanias, nos hizo, y estamos recuperándolos algunos de ellos para disfrutarlos de nuevo como este, que, cuidadito, cuidadito de con qué o de qué te ríes porque puede ser que termines acurrucado en un rincón en un sitio equivocado como este Durante una visita a un instituto psiquiátrico uno de los visitantes le preguntó al director Perdone ¿Qué criterio se usa para definir si un paciente debe o no ser internado? Bueno, dijo el director Hacemos la prueba siguiente Llenamos completamente una bañera Luego le ofrecemos al paciente una cucharita, una taza y un cubo Y le pedimos que vacíe la bañera En función de cómo vacíe la bañera Sabemos si hay que internar o no Ah, entiendo Dijo el visitante una persona normal usaría el cubo porque es más grande que la cucharita y la taza. No, dijo el director. Una persona normal sacaría el tapón. Por cierto, ¿usted qué prefiere? ¿Una habitación con o sin vista al jardín? keep falling on my head but that doesn't mean my eyes will soon be turning red the cry is not for me because I'm never gonna stop the rain by complaining because I'm free nothing's worrying. Saving a day There was nothing to say But you said something anyway Claiming I stepped out and lied. Which caused me to leave you As if that idea was mine Oh you stupid thing Speaking of ghosts as you did, you farted Oh you stupid Thing. It wasn't me that you want smart Oh, you stupid thing Stopping it all Before it even started I guess you knew it would come But that's just like you To sit back and just play it dumb One would have won That sacrifice was me Trying to, to say Yourself Oh you stupid thing Speaking of causes You're dear to fight it fighting. Oh you stupid thing It wasn't me that you are smarting Oh you stupid thing Stopping it all Before it even started Ooh -hoo -hoo. Oh you stupid stupid things. need it's just how I am. I fall where I stand or I'm weak, weak for that kind of, of woman, woman. One who was helping You said, oh, you stupid thing Speaking of monsters, you dear departed Oh, you stupid thing It wasn't mean that you weren't smarted Oh, you stupid thing Speaking of monsters, you dear departed Oh, you stupid thing Stop and walk before it even started esta noche tenemos tiempo para explayarnos un poquito Hoy vamos a hablar de uno de los grupos más famosos que se han dedicado a este tema de la música a capela que son los Flying Pickets Los Flying Pickets se hicieron famosos con esta canción con esta versión del Only You de los Yasu que llegó a todas las listas, a todos los números unos y que suena así de bien Fueron de los primeros que se atrevieron a, a, a aplicar eh, todos los efectos posibles a las voces que se grababan en sus canciones eh, A amplificarlas, distorsionarlas Eh, cambiarlas de sentido hacer montones de cositas con ellas para que el resultado final fuera tan brillante como este only you de los Yazoo y fueron realmente unos precursores en eso y en otras muchas cosas y desde los años 50 en el que había habido algún éxito a capela eh, de grupos como los persuasions o el, eh, el banana boat eh, que también se hizo en versiones a capela y todo el mundo lo cantaba no eh, es nadie había tenido un éxito como el que tuvieron ellos con esta canción, pero donde realmente demostraban quiénes eran era en directo. Sin efectos y sin florituras sonoras ni posproducciones tremendas, sonaban así de bien. Apenas un minutito quedan para las 24 horas, es decir, para las 12 de la noche y que se acabe el callejón. Y en este minutito quiero recordaros que aquí, a todo este lío que ha pasado esta noche aquí, ha estado Alberto Lozano. Que di en nuestro corazón y en nuestra mente allá en München. Y que nos tenéis en el callejón del gmail.com para lo que queráis. Y que por supuesto podéis escuchar este programa cuando queráis en el blog del callejón, ya sabéis, el callejón del hambre eh/blogspot.com. Me salió. Y rapidito rapidito que se va el tren, ya sabéis, todos los malos que os dejen porque ellas siempre lo son más. Adiós.